Yo tomo en las fiestas, de manera responsable. Me cuido. Yo no, po. Yo tomo hasta que me canso. Soy bacán. Tomo sin necesidad de perder el control. Estoy con mi polola, bailo, converso, carreteo bien. Yo no, puedo Yo me distorsiono. Por eso no tengo polola, me dejó por curado. Nada que ver. Si mañana tengo clases o partido, prefiero evitar el alcohol. Así estoy con más ganas y energía para lo que tengo que hacer. Yo no, po. Si mañana tengo clases o partido, Tomo igual, pero no voy a clase Y a los cabros no me invitan a jugar, son mala onda Prefiero ser dueño de mí mismo, ser responsable Así lo paso mucho mejor y tengo la confianza de mis viejos Yo no, po, yo no me acuerdo de nada, vomito todo Me doy la cabeza y... y mis viejos... En fin, por eso yo lo paso bien, me cuido y cuido a mis amigos Oye, te toca hablar, despierta, te sientes mal ¿Y tú? ¿Cómo vives el carrete? Prevengamos el consumo abusivo del alcohol Con previene.